Y nuevamente, ya llegó la potencia musical para el Ecuador y el mundo entero. Demos la bienvenida a Don Olmedito Bebas y su proyección platina en su volumen 3.